Hola Gisela, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, un placer para nosotros poder volver a charlar、eh, con vos.、Eh, y co queriendo saber un poquito cuál es la situación que se está viviendo en cuanto a este reclamo, lo decíamos, histórico, que viven、eh, por el edificio propio del Instituto de Formación Docentes número 36. Bueno, sí, nosotros, tal como, como lo estabas planteando,、eh, hace el, el instituto va a cumplir 37 años. Bueno, funciona n distintas escuelas primarias. Tuvo un espacio propio, que un terreno y una construcción relativamente pequeña,、eh, con una cantidad de aulas acotadas, que, lo, que, que se financió con la propia cooperadora del 36,、mm -hmm. allá por los 90. Eso es al lado de la media 5.、Eh, después, eso quedó muy reducido. Ahí es donde、eh, la cooperadora del 36 le cede, le cedió en ese momento el terreno、eh, y la construcción a la provincia de Buenos Aires, a la Dirección General de Cultura y Educación, con la promesa de, de parte de la provincia de la construcción del, de, de un edificio que albergara, porque durante el camino, lo resumo muy rápidamente, se fueron creando nuevas carreras. Creció mucho la matrícula y ese espacio quedaba totalmente acotado. A partir de ahí es que vamos bollando、mm. distintas escuelas y ya hace unos años el profesorado funciona en la primaria 2 y en la primaria 14.、Eh, nosotros, tal como vos decís, bueno, hace años que se vienen haciendo reclamos. Eh, antes de la pandemia tuvimos una, una nueva, un nuevo resurgimiento del reclamo,、eh, traccionado por algunos docentes. Bueno, yo soy delegada sindical en el, en el profesorado y, y por los estudiantes, con muchas dificultades de organización ¿no? y demás.、Eh, pero bueno, luego vino la pandemia y retomamos fuertemente el reclamo. y en En realidad, nosotros el reclamo es a la provincia de Buenos Aires, que hasta ahora no tuvimos ninguna ninguna respuesta de nada,、uh -huh. eh, pero en el medio le reclamamos al municipio que el municipio cediera un terreno, porque, para que luego p e d i r l e a la provincia que construyera el edificio. n O、uh -huh. O sea, planteando que, bueno, si bien、eh, las escuelas el profesorado dependen de provincia, no son municipales, bueno. Todos los estudiantes, la mayor parte del estudiantado del profesorado vive en José Cepaz o en zonas aledañas, trabaja la mayoría después como docente en las escuelas de José Cepaz. Bueno, como un compromiso, un municipio que dice que es el municipio del aprendizaje, bueno, no me acuerdo bien cómo, cómo plantean ese eslogan,、uh -huh. que es parte de la UNESCO, y bueno, el municipio tiene todo un compromiso en relación a la universidad, no así hacia las escuelas y el profesorado que. Bueno, todos los que trabajamos o vivimos en José C. e p a s sabemos del estado en general、eh, muy de precario de la infraestructura de las escuelas o de gran parte de ellas.、Bien. En ese camino, el año pasado, después de una cantidad de reuniones, ¿no? logramos que el, el año pasado、eh, el, la promesa del municipio fue un poco más firme. Tuvimos una serie de reuniones. Con el secretario de gobierno y con b una e o d i g m o s una cantidad de funcionarios ligados、eh, al, al área de educación y demás, donde ahí el municipio, el gobierno municipal, planteó no solo que nos cedería un terreno, sino que ellos mismos construirían el edificio, cosa bueno, que en realidad nosotros no les reclamamos porque eso es competencia de provincia, pero bueno, eso es lo que ellos plantearon. Como ya estamos acostumbrados a que se planteen cosas y después no se cumplan, Eh, bueno, eso fue alrededor de septiembre, si no recuerdo mal. Después de muchas, hicimos movilizaciones. Bueno, ustedes siempre nos, nos van acompañando realmente en esa movilización del reclamo.、Eh, o sea, no es que costó que, que llegara a ese punto, eso、uh -huh. quiero decir.、Uh -huh. eh, bueno, ahí tuvimos una promesa más firme y entonces a comienzo de marzo fuimos. Eh, algunos, eh, yo fui como delegada con el, el director del instituto. A, a ver, bueno, en qué estado está esa promesa.、Yeah. Eh, bueno, nos atendieron ese mismo día, cosa que no, no sucedió otras veces, y、eh, nos atendió el secretario del secretario de gobierno.、Okay. Eh, y, y bueno, aparentemente, ellos dicen que, que eso está como en proceso, es la primera vez que conseguimos un número de expediente, nosotros presentamos unas cuantas notas, junta de firmas, bueno. Una cantidad de cosas durante estos últimos años y nunca、eh, podíamos llegar a si ese, esa nota había llegado y se había convertido en un expediente. Ahora sí es la primera vez que tenemos un número de expediente、Bien. y nos dijeron que el expediente está en un área que se, que se llama privada, creo que es la s e c r e t a r í a privada de la municipalidad, y ahí, bueno, supongo que, supongo no, o sea, va a depender de cuánto insistamos nosotros que el expediente se mueva. Claro. Eh, esa es la situación en la que estamos ahora. Siempre todo con mucho esfuerzo, muy trabajoso. Si no estás detrás del reclamo, no avanza. Por ahora, bueno,、eh, no tenemos más que, que, que una cantidad de promesas y de planteos que, hasta que no los veamos、eh, realmente en, en desarrollo, bueno, seguimos siendo un poco escépticos. Claro, sí, me imagino, digo, la, la, una respuesta tuvieron, me decías en, en algún momento,、eh, ni tan siquiera los atendían el mismo día, tal vez había una situación、eh, más adelante, me imagino que también como para tratar de desanimar o de desmovilizar.、Eh, sin embargo,、eh, fueron atendidos. ¿Cómo, ¿Cómo viste esa comunicación? Así sea, el secretario del secretario,、eh, ¿cómo, ¿cómo la vivieron? Digo, ¿Fue Digo,、eh, o amena? a ¿Vieron buenas voluntades o fue ahí? Mira,、ah. eh, fue menos tensa que otras reuniones en las, cual, en algunas reuniones en las cuales a logramos g u u n n a s r e i n en e cuales s las l o que nos reciban después de movilizaciones. En general, la, las reuniones empezaban tensas porque ellos no quieren que el conflicto se visibilice.、Claro. Esta, en esta vez fuimos, no pensamos que nos iban a atender, nos anunciamos, bueno, nos a t i e n d e enseguida. La realidad es que el secretario tomó nota de todo, no parecía conocer toda la historia del reclamo.、Okay. Eh, sí, nos vio el secretario de gobierno, nos no saludó así de lejos, como que él es el que está como realmente más al tanto, el, con el que tuvimos las reuniones en los sucesivos años que fueron pasando. Y bueno, qué sé yo, tomó nota, nos consiguió a través de otros funcionarios de allí el, el número expediente. Y hasta ahí, digamos, Entonces,、claro. eso es lo que tenemos. O sea,、bueno. después por eso, por eso te digo, hay que ver. O sea, el año pasado, a fin del año pasado, ellos p l a n t e a una expresa voluntad de que el municipio se iba a hacer cargo de esto. Nosotros, de todas maneras, vamos a seguir insistiendo para que esto realmente se concrete, si es que realmente hay una decisión política tal cual nos, tal cual nos dijeron de, de ceder el terreno, que es en la manzana donde, de la media ocho. 8.、Eh, O sea, la sesión del terreno ya tiene como un, digamos, se sabe qué terreno, no es algo así en el aire.、Uh -huh. eh, pero eso hace mucho igual que viene dando vuelta ese, ese terreno, así que no, es, no fue algo tampoco tan nuevo d el año pasado. Pero te decía, vamos a seguir insistiendo con el municipio y también con la provincia, porque en verdad, o sea, el hecho nos juega muy mal estar lejos de La Plata, ¿no? Todo lo que implica movilizarse a la plata,、mm. pero en las reuniones en las que estuvimos estuvo el jefe distrital, que es un funcionario de la provincia de Buenos Aires. Bueno, o sea, nosotros le hemos entregado notas a la, a la directora de la educación superior、eh, a nivel provincial, que es Marisa Gori, y la verdad es que hasta el momento, digamos, fue como realmente fue como la nada misma. Cada uno le pasa、eh, la responsabilidad a otro, plantea, bueno, la, la provincia está construyendo escuelas, pero va a poner. El foco en las escuelas primarias, secundarias y jardines, s i no en un instituto terciario.、Eh, entonces, bueno,、eh, o sea, vimos, no, digamos, <ríe> nos alegró que el municipio el año pasado nos plantee que construiría el edificio, pero entendemos que, de todas maneras, la provincia no puede desresponsabilizarse sí, sí. De, de su función. Y al mismo tiempo, tenemos, vamos tratando, como podemos, de acompañar los reclamos. Por infraestructura de las dos escuelas primarias en, en las que funciona el profesorado, que, bueno, como todos sabemos, creo cualquiera que vive en José Sepá sabe que la primaria 2, que es la escuela histórica、eh, que está enfrente de la plaza, tiene déficit de infraestructura graves、eh, que siguen sin resolverse. Nosotros, hace años que estamos tratando de que construyan una rampa para personas con discapacidad motriz. Después, realmente, ahora ya no me h d a d a cuenta de tres años, creo que construyeron, que, que armaron en este último mes la rampa, que siempre nos decían que iba a estar para la semana siguiente. Bueno, esa semana duró tres años.、Eh, ahora finalmente está hecha la, la rampa, la parte del piso. Hasta ahora no, no hay nada más que eso. Supuestamente están haciendo el portón, no están las barandas. El plan de obra del año pasado de la primaria, primaria 2 incluyó un baño para discapacitados, pero todavía no está terminado.、Eh, bueno, así que con todo muy trabajoso, con promesas sucesivas,、eh, muchas reuniones con el Consejo Escolar de parte nuestra. Fuimos con estudiantes, los directivos hicieron los reclamos correspondientes.、Eh, la, hay un grupito de mamás de la primaria 2 que se viene moviendo mucho. Pero siempre la sensación es que tenés que estar casi día a día para que logres algo que en verdad es una responsabilidad del Consejo Escolar, ¿no? Sin duda, sin duda. Así que bueno, hay un número de expedientes. A todo esto se llegó a、sí. obtener, sin duda. <risa> Un número, un número de, de, de, de poder sumar ¿no? esa carpeta reclamos hasta que, bueno, que se haga、eh, efectivo el, el edificio.、Eh, Betania, bueno, desde acá siempre los micrófonos de l a t i n c o están abiertos a poder justamente、eh, concretar este, este reclamo y que, bueno, que José Sepas pueda tener su, su edificio propio.、Eh, nada. Bueno,、eh, muchas gracias. Realmente ustedes siempre estuvieron desde siempre acompañando el reclamo y, y difundiéndolo, así que les agradecemos mucho. Y bueno, y es verdad que sí es positivo tener el número de expediente, ¿no? Así、Sin、que、duda. veremos cómo sigue y les iremos contando. Perfecto.、Eh, Betania, te mando un abrazo grande. Bueno, abrazo grande para todos y para la audiencia.